ha partido en dos, en muchas cosas en muchas personas tienen que estar separados de su familia de sus hijos, de sus hermanos de sus padres, de sus parejas de sus amigos, de un día a otro de un momento a otro la nueva realidad llegó y la nueva realidad partió la vida muchos lazos se están rompiendo nosotros aquí desde la radio intentamos arreglar los pedazos rotos también nosotros los tenemos No vamos a curar heridas, eh, pero este programa va a ser limpiador de penas y tristezas. Queremos serlo. Y pronto, muy pronto, vas a poder ver a esa persona que tanto deseas ver. Y recuerda, hay que quedarse en casa. Y es que vamos a ganar los datos... ...los buenos y los malos... ...los buenos sobre todo son espejismos... ...no debemos dejar de engañarnos... ...enganaremos... ...estaremos todos juntos en esta batalla... ...vamos a cubrir etapas... ...estamos aquí... ...en esta lucha... ...en tu lucha... ...en la lucha de todos... nadie tiene fuerza para ganar... ...a un enemigo tan pequeño como poderoso... ...pero todos los nadie juntos... ...sí... ...no es el tiempo de abrir la boca... ...es el tiempo de apretar los dientes... ...juntos... ...los nadie... ...van a demostrar que son algo... Es el tiempo de ayudarnos, en de demostrar que esta maldita desgracia que nos ha tocado vivir nos va a hacer a todos mejores, vamos a ser mejores y nos vamos a ayudar más. Onda 0.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos, Onda 0.es, ahí estamos, ahí puedes encontrar nuestro programa entero y por partes, Onda 0.es y una etiqueta almodilla rosavientos, almodilla rosavientos para cualquier comentario, para cualquier idea, para cualquier pregunta saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la condirección, Javier Sevillano en producción y redacción al frente de la parte técnica Miguel Jurado vamos allá, todo preparado las 12 y 35 en Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Estamos en nuestro horario, horario especial, con lo que está ocurriendo. Vamos a estar hoy, entre las 12 y media y las cuatro y media de la madrugada. Desde ahora mismo hasta las cuatro y media de la madrugada. 4 horas en la rosa de los vientos, 12 y media a cuatro y media de la madrugada. Una noche de tertulia con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Iquijarro y con Manuel Carbellal. Antes os vamos a contar otras cosas, os vamos a hablar de encuentros extraños, de terror en la carretera Encuentros extraños entre los que nos va a hablar Miguel Pedrero También vamos a tener a un piloto de caza ...a un piloto de guerra, a un piloto chileno que nos va a contar... ...ha investigado muchos encuentros con Ofris... ...se ha convertido en un auténtico investigador... ...Rodrigo Bravo, desde Chile, va a estar con nosotros... ...se ha convertido, como decimos, en un investigador... ...se ha convertido en un escritor, un escritor extraordinario... ...que también esta noche, una noche especial... ...porque está pasando lo que está pasando... ...y va a ceder gratuitamente su libro... Laura Falcó Lara en sus Ecos del pasado nos va a hablar de casos extraños tan extraños que se hicieron realidad en el mundo del cine. Una realidad extraordinaria. La realidad supera a la ficción películas como El sofista o La semilla del diablo. Están basadas en casos reales. Nos lo contará en Ecos del pasado Laura Falcó. Y también mujeres con historia, Silvia Casasola nos presenta el caso espectacular, nos cuenta el caso de La Calderona. Y Fronteras del Futuro con Javier Seviano. Fronteras del Futuro, hoy os habla de El PIS de los astronautas. Comenzamos, estamos hasta las 4 y media de la madrugada, son las 12 y 38 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Error en la carretera. Encuentros extraños en la carretera. Casi diabólicos. Casos que ha investigado, que ha seguido nuestro colaborador, nuestro hombre en la carretera, se puede decir. Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. La carretera parece ser el foco, el epicentro de muchos eh, sucesos. No solamente de encuentros ovnis. Sí, es cierto. Fíjate que, que me estoy acordando de, de una, una mujer que, que fue testigo de uno de estos encuentros y, y en este caso vamos a contar su, su experiencia, no vamos a, a poder eh, emitir sus palabras porque no me ha dado el permiso y me decía algo que me resultó hasta cierto punto gracioso, ¿no? Me decía, si lo que hubiera visto eh, hubiera sido un fantasma o un ovni no tendría ningún problema, pero esto que te voy a contar, me decía... Es tan raro y tan extraño que es que me da vergüenza, me da vergüenza que, que, que me reconozcan, porque estos casos de los que vamos a hablar esta noche no es que sean extraños, es que son absolutamente extraños, barrocos, exóticos, raros, todo lo que te puedas imaginar. Casos, y eh, nos vas a comentar alguno de esos eh, episodios, eh, casos, eh, por ejemplo, como el de Sonia, el de Sonia que circulaba cerca del ferrol que se encontró literalmente con una mujer fantasmal que volaba. Exacto, esta es la, la mujer de la que te hablaba anteriormente, la que no me ha dado el permiso para emitir su, su testimonio precisamente por eso, ¿no? porque lo, el encuentro que vivió ella junto junto a su padre es tan raro, tan, tan estrambótico, tan exótico, que... Que es, que es que tenía miedo de que, de que la tomaran por, por loca. no Pero atención al, al testimonio. Esto sucedió en el mes de julio del año 1994. Ella y su padre habían ido a pasar una mañana a una playa cerca del Ferrol, en la playa de Afrouxeira, y después de estar unas, unas horas disfrutando de la arena y, y del agua, pues tiraron hacia su domicilio en Ferrol. Y cuando circulaban por una carretera comarcal muy pequeña, la ciento 116, en un tramo ascendente cerca de una, de una pequeña localidad que se llama San Vicente de Miras, todo esto a pleno día. De repente, eh, de un lado de la carretera eh, surge algo que se coloca delante del coche. Su padre, que era el que iba conduciendo, tuvo que frenar porque casi se lleva por delante a eso, Que tenían que tenían frente a ellos y eso lo que era eh, esta mujer me lo describía de la siguiente manera se trataba de, de una mujer eh, muy avejentada, con un rostro cadavérico con los con las cuencas de los ojos eh, eh, muy hundidos Eh, vestía una camisa negra, vestía también una salla de color negro que le tapaba. Esa es, eh, la descripción física es que hace desaparecido de esa mujer pobladora ¿no? Exacto, porque lo, lo más sorprendente de esta historia es que esta mujer no, no pisaba el suelo, sino que levitaba a, pues a unas cuantas cuartas del suelo. ¿no? Eh, lo cierto es que esta mujer los estaba mirando eh, fijamente a ambos, Eh, ...y en un momento determinado hizo la demanda de acercarse hacia ellos... ...incluso se, in, se inclinó prácticamente sobre el capó... ...porque te digo que estaba a centímetros del automóvil... ...en ese momento entraron en pánico y, y el padre que era el que, el que conducía... ...lo único que le salió de su garganta fueron las siguientes palabras... ...apártate, apártate, apártate... ...y a la tercera vez esa entidad o lo que sea se desplazó lo suficiente para que el coche pudiera circular por la carretera. Y cuando se alejaban, eh, Sonia, mi informante, eh, por el espejo retrovisor podía observar como esta mujer o lo que sea seguía levitando sobre la carretera. Por eso te, te comento que no me dio permiso para, para poner su testimonio precisamente por lo extraño del encuentro. Aunque no dé permiso, pero el caso ocurrió, sucedió. Ahí el caso protagonizado por Sonia, tú lo entrevistaste, conoces en muchos casos eh, similares, ¿no? Sí, mira, otro, otro muy interesante ocurrió en marzo del año 2001, concretamente el 10 de marzo. Y en este caso, los protagonistas son cuatro jóvenes que circulaban... Son en los que, testigos de un suceso... Bueno, hay muchos casos en los que se describen seres como este que nos vas a contar. Exacto, exacto. Es un común denominador de los encuentros en, en carretera. Eh, toparse, encontrarse con seres muy similares a este que se presentó delante de estos cuatro jóvenes que, como te decía, circulaban entre entre las localidades de Porto do Barqueiro y Vila de Bares. Y, y bueno, el caso es que era, era de madrugada, circulaban a escasa velocidad por una carretera comarcal, cuando de pronto, como en el caso anterior, algo sale de, de, de un lado. ...de la carretera... ...en este caso se encuentran... ...con un ser, con una entidad... ...de más de dos metros de altura... ...ataviado con una sotana... ...una capucha... ...que le cubría completamente la cabeza... ...eh... ...bueno el conductor... ...tuvo que frenar... Eh, ...y... ...frenar de forma... ...de forma repentina... ...porque se llevaba por delante... ...a este ser... ...o lo que fuera, ¿no?... ...se quedaron a nada... A ...prácticamente un metro... ...o menos de esta entidad que empezó a deslizarse por la carretera, y digo deslizarse, porque en realidad no caminaba, sino que, como en el caso anterior, levitaba. Y, y una característica que le sorprendió es que en su mano derecha llevaba una cuerda o una cadena de la que colgaba una luz blanca. ¿no? Este ser comienza a avanzar, como digo, levitando, a unos cuantos centímetros del, del suelo, y en un momento determinado se gira... Y, y mira fijamente a estos a estos jóvenes que entran en en pánico. Tal como descri que describen su rostro, es absolutamente cadavérico, eh, huesudo, y en vez de ojos, presentaba dos círculos rojos muy luminosos. El caso es que... Como el Mothman. Sí, muy similar, muy similar. De repente, vuelve a girarse, sigue deslizándose, levitando sobre la carretera, Y cuando llega al otro lado de la calzada, de nuevo se gira hacia ellos y, y los mira fijamente de nuevo. En ese momento, Ana, una de las chicas que iban en el, en el automóvil, entra en pánico y empieza a gritar. Pero lo más sorprendente de esta historia, lo que me cuentan, es, lo que cuentan estos jóvenes, es que en un momento determinado, este ser comienza a separarse cada vez más del suelo, cada vez más, cada vez más, y se dan cuenta de que está volando y llega a una altura por encima de las copas de los árboles y en la misma posición, con esa cuerda o con esa cadena de la que colgaba esa luz blanca, se pierde a lo lejos, en el cielo, sobre la copa de los árboles. como te digo, otro caso muy, muy extraño, muy complicado de clasificar dentro de las apariciones fantasmales el fenómeno OVNI o cualquier otro fenómeno, pero ahí está el testimonio de cuatro personas que circulaban en un automóvil. Estos encuentros, eh, Miguel, además ¿Sí? del susto inicial, ¿les deja, eh, no sé, algún efecto secundario a estos testigos? Hombre, pues sobre todo el, el pavor de, de conducir sobre todo Si van si van solos... Vamos, cada vez que van a una carretera están acojonados. Sí, vale. Sí, vale. Hay, que, hay que decirlo, pero... ¿Se quedan con la boca abierta de por vida? No, pero, pero sabes qué pero que... Pero se más... lo ponen de corbata. Lo, ¿Sabes que es lo que más me llama la atención, Silvia, Silvia de, de, de estos casos? es que Y para mí una, una prueba de que nadie se iba a inventar. Se va a inventar una historia. Así que te lo cuentan con la misma cara de sorpresa que tú lo estás escuchando y no tienen una explicación, simplemente te dicen, mira, nosotros vimos esto, pero no tenemos ni la más remota idea de lo que es. Y a partir de ahí depende de la persona. Unos, Para unos es un shock enorme y otros se lo toman como una experiencia curiosa. Y como en todos estos fenómenos, el impacto emocional siempre depende del testigo, de la persona. Vamos a hablar de otro caso. De otro ensotanado y vamos a escuchar en la voz en del testigo, Víctor se llamaba, ¿no? Sí, Víctor Víctor Álvarez, que, que además es es, un, es es oyente de, de La Rosa de, de los Vientos, alguien muy interesado por, por temas por temas históricos. Y, y, y esto sucedió en la madrugada, una madrugada de mayo del año 2008. En realidad, Víctor... No sabe concretar exactamente la fecha, pero ya te digo, fue una madrugada del mes de mayo del año 2008. Esa madrugada Víctor conducía en dirección a casa después de, de trabajar, de hacer su turno, su turno de noche. Eran aproximadamente las siete menos cuarto de la madrugada y él circulaba por una comarcal, la C-550, muy cerca de la localidad Pontebebes a la Guardia, que, es, que es donde vive. ¿no? Todo, bueno Todo discurría con normalidad, cuando de pronto se fija en algo muy extraño. Si quieres, mejor que contarlo yo, mejor escucharlo. Mejor. Venga. Pues yo voy conduciendo llevo las luces largas, por lo tanto una mejor visión y pues lo primero que me llama la atención es que hay dos puntos rojos ahí suspendidos en, a, a mi mano derecha y, yo, este, pues, y veo que se va acercando esos dos puntos rojos que se van acercando hacia la, hacia la, hacia la calzada. Yo fui un poco porque me lleva tanto la atención que voy levantando el pie del acelerador y veo que una masa está, una masa bastante alta está cerca de la está cerca de la calzada. A todo esto, de frente y en dirección hacia mí, venía otro coche. Uh -huh. Por lo tanto, entre, mi, entre la luz que emitía mi coche y la luz que emitía el otro, pues empezó a verse de forma muy clara. Esto es eh, lo que decía el testigo, Be perdona Miguel, sí. cuando él decía que lo veía de forma muy clara, la descripción se parece bastante al anterior, un ensotanado ojos rojos, muy parecido otra vez a la imagen clásica, mítica del Mothman. Claro, imagínate, imagínate la situación, eh, de pronto se encuentra con, con eso, que, que cruza la, la carretera, Y, y además se daba la circunstancia de que venía otro coche de frente, entonces entre las luces de su automóvil y las luces del coche que avanzaba en dirección contraria, pues pudo ver perfectamente eso que estaba cruzando la carretera. Y yo lo que le pregunté a continuación es qué era lo que estaba cruzando la carretera, si quieres lo escuchar ¿Y esto te decía? ¿Eh? Una masa negra que se ve que está enlutada, o sea que se ve que tiene una pieza de ropa, y que esa pieza de ropa pues se va ondulando cada vez que se, eh, a la vez que se iba desplazando. Los ojos los tenía muy, muy, muy, muy rojos. Y la cabeza, ya te digo, no recuerdo muy bien la cabeza. Yo hasta creo que te llevaba un sombrero, pero no estoy seguro. Bueno, el, el caso es que esta, esta entidad medía, según me, me comentaba Víctor, más de dos metros y medio de altura. Y... Pa como para no verlo como para no verlo y atención, lo sorprendente es que es que Víctor en vez de acelerar, lo que hizo fue reducir la velocidad porque quería ver eso que estaba cruzando la carretera y esa entidad ensotanada pasó tan cerca de su coche que él me comentaba que si en ese momento abría la ventanilla y sacaba la mano, probablemente hubiese tocado a esa a esa entidad, pero la experiencia No termina aquí, porque escuchad, si queréis, lo que ocurrió a continuación. Nos lo cuenta él. Sí. Yo seguía andando, pero por el retrovisor vi que el otro coche frenó. Y dije yo, espérate, espérate que esto ya no... hace más real de lo que yo pienso. Mm. No solamente que frenó, sino que el, el conductor bajó. O sea, que algo... Yo ya dije, este tiempo tuvo que ver lo mismo que yo. Vale, yo frené, mi más atrás, me acerqueé al hombre. Yo ba o sea, bajé, me acerqué al hombre... Y el hombre, pues, acojonado, perdido. ¡Ay, mozo! ¿Pero te dices eso? tan, tan, tan, no sé qué. Bueno, vale, vale. espera, vos sabéis que vivo. He visto tal, no sé qué, no sé qué. Lo mismo que yo. El testigo, el testigo vio lo mismo. Evidentemente, era algo que estaba ahí, ante los ojos, y se mostraban los ojos de quien lo viera. En este caso, ambos. Claro, y además, en este caso, Víctor hizo algo muy inteligente cuando él se dirige al otro conductor y éste empieza eh, empiezan a hablar y, y este hombre le, le dice a Víctor, bueno, pero tú, tú qué es lo que viste. Víctor ahí actuó de forma muy inteligente y dijo, un momento, primero cuénteme usted qué es lo que ha visto y de ese y de ese modo podía podía comparar ambos testimonios y eran exactamente iguales. Ambos habían visto lo mismo. Y vamos a escuchar otro testimonio. es testimonio desde Costa Rica de Edelmir. Efectivamente. Se trata de Edelmir Pizarro. es eh, Actualmente es abogado del Banco Central de Costa Rica. Y este suceso le ocurrió eh, una madrugada del año 1991. Él conducía... Eh, iba acompañado por, por tres amigos, es decir, circulaban cuatro personas en, en ese coche, él y tres amigos, y, y todos eran eran jóvenes estudiantes en esa época, en el año 1991, y se dirigían a pasar unos días en la playa, en las playas del, del Pacífico. ¿no? Circulaban entre dos localidades costarricenses, San Vito de Cotobrus y Ciudad Neili, que están al, al sur de Costa Rica, La carretera era bastante mala porque era prácticamente un camino de tierra y, y por lo tanto, Delmir, que era el que conducía, pues circulaba aproximadamente, me decía, a unos 15 o 20 kilómetros por hora. Miguel, ¿qué era? ¿De día o de noche? Era, era de noche, era de noche. y ¿Lo, lo vamos a escuchar, te parece? Sí sí sí, sí, sí, sí. Vamos a ver su voz, su testimonio, su descripción, vamos a ir y seguimos comentando. Sí. En un momento determinado, Es como extraño, eh, se escucha como un zumbido silencioso. No sé cómo describirlo, porque llevamos música y, y la paramos y vamos en silencio. Cuando comienzo a distinguir que el carro va bajando, ¿verdad? Vamos bajando, yo voy conduciendo, pero en medio de un cortejo. Cuando hablo de cortejo le hablo de siluetas translúcidas que van en, en sentido opuesto, pero como flotando. Van con la cabeza hacia abajo y con forma de capucha. En sus manos observo algo, pero no logro distinguir si son velas o, o qué es. Si observo que van con la cabeza hacia abajo, en dirección opuesta al vehículo que va bajando. Eh, el eh, testigo del MIR en esta ocasión, lo que él vivió es lo que viven otros enterrados en una nube, en este caso en una niebla. Efectivamente. Primero escucha... Eh un extraño, un extraño zumbido, ¿no? y a partir de ese de ese momento surge esa esa niebla, y, y, y esas entidades, eh, bueno semitransparentes ¿no? que, que ambos lados de, del automóvil pues circulan con una especie de luces o, o candiles a, en, en, en sus manos, ¿no? eh Silvio, antes me preguntabas si era de día o de noche, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, te dije que era de noche, me he equivocado, era de día. ¿Mm? ajá, Era de día, lo, lo cual yo creo que le otorga más interés... Claro, al, a ¿Y, la lo vi, y lo vieron todos los ocupantes del claro, coche. Por, es, efectivamente, porque en un momento determinado eh, Edelmir, muy sorprendido, se gira hacia, hacia el amigo que iba en el asiento que estaba a su lado, en el asiento del, del copiloto, y por su rostro se da cuenta de te está observando exactamente lo mismo que él, si queréis escuchamos a, a Edelman. Sí. sí, vuelvo a ver a mi compañero, eh, cuando lo vuelvo a ver me asusto porque está blanco, el muchacho, eh, mi amigo, va eh, blanco, verdad me vuelve a ver, está sudando y me dice, eh, en términos coloquiales costarricenses, me dice, mae, ve lo que estoy viendo, le digo, sí, que es esa cosa y dice, "No sé, pero vayámonos de aquí." Y en ese momento, Miguel lo que opté fue por acelerar aunque fuéramos en bajada para salir de ese de esa, de ese entramado en que nos encontrábamos en ese momento. Esto es eh, lo que cuenta Edelmir, lo que te contó Miguel. Lo hemos sí. oído además eh, que te llamaba así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además hay un hay un aspecto curioso de este caso que es un común denominador en otros muchos sucesos de encuentros con lo extraño, me da igual si son presuntas o supuestas entidades fantasmales, si son ovnis, si son supuestos tripulantes de esos objetos voladores no identificados, es ese silencio absoluto, es decir, en cuanto surge el fenómeno, en el caso de Delmir, en cuanto escuchan ese zumbido y surge la neblina y luego aparece esa procesión de ensotanados eh, semitransparentes que levitan sobre... ...sobre la calzada, pues en este caso eh, se produce como esa campana de aislamiento... no ...ese silencio absoluto eh, que supone que de repente desaparece todo sonido ambiente... ...el ruido del motor y están como en otra, en otra realidad y precisamente como este es un aspecto... ...que, que me interesa mucho porque como digo en, en infinidad de casos de encuentros cercanos... Con lo extraño, se da este fenómeno, como esa campana de aislamiento, ese silencio absoluto. Yo lo que le pregunté a Delmir es, ¿cómo me podrías describir ese silencio? Bueno, pues, y, si y esto que... es lo que te dijo. Porque es un silencio sobrecogedor. La realidad como que se dibuja de otra forma. Vamos a ver, cuando yo voy en ese en ese, en ese, inter, en ese transcurrir, en medio de esas dos en esas dos líneas paralelas de, de, de vividos, Hay una tristeza sobrecogedora eh, íbamos de vacaciones íbamos en buenalid vacilando este todo, eh, pero en ese momento sí hay una tristeza sobrecogedora miguel qué fue lo que pasó cómo finalizó este encuentro este encuentro terrorífico con lo imposible bueno, pues de pronto aceleró salió de esa. ...de esa neblina y volvió la realidad... ...es decir, volvió la sensación térmica... ...el sonido ambiente... ...de nuevo escuchaban el ruido del motor... ...y desapareció toda esa escena fantasmal... ...barbaridad... ...terror en la carretera... ...Miguel Pedrero... ...gracias... ...cuídate... ...igual... ...las noticias y después eh, continuamos... ...en Onda Cero toda la información... Ahora mismo nos ponemos al tanto de ella. me Cantizano Quédate en casa y sintoniza Onda cero. Vamos a estar contigo Con información y entretenimiento Estamos juntos en esto Tú puedes parar el contagio Quédate en casa Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada Estamos todos en el mismo equipo Y vamos a ganar Solo hay una forma Todos en casa Raquel Martos No estás solo, Onda Cero está a tu lado acompañándote con información y entretenimiento pero tú, quédate en casa Paremos el contagio Quédate en casa Onda Cero Tu radio Onda Acero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No, no soy el de las noticias, es que ha habido un error pero la actualidad también a la una en onda cero una y un minutos en la actualidad está terrible una y un minutos en la rosa de los vientos hoy ha empezado a las 12 y media y vamos a estar hasta las cuatro y media de la madrugada programación especial programación especial más que especial programación extendida en onda cero en la rosa de los vientos en do y media a cuatro y media. hemos tenido información terror en la carretera os hemos eh, comentado con Miguel eh, Perdereo algunos eh, casos eh, hemos oído la voz eh, de los eh, protagonistas y ahora también vamos a hablaros con un piloto un piloto de caza, un piloto de guerra Rodrigo Bravo, nos vamos a Chile y nos va a contar cosas extraordinarias y después eh, Tertulia Zona Cero con Manuel Caroyal, con Juanjo Sánchez Oro con Josep Quijarro Y también ecos en del pasado con Laura Falcón, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, Fronteras en del Futuro, con Javier Sevillano. Insistimos, repetimos, de doce y media hasta las cuatro y media de la madrugada, hasta las cuatro y media de la madrugada, está La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 Pero fíjate que, claro, el año 50, cuando sale el libro del de famoso eh, Donald Keyhole... Claro, pero eh, tenemos y eh, son nombres que la gente no conoce. Eh. Eh, Donald Keyhole es un mayor retirado de la de los Marines norteamericanos. Sí, pero en ese momento también otros. aparecen los contactados, ¿no? Las personas que no, dicen es estar que... en con... El contactismo parte específicamente el año 1952 con George Adamski.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 ya con una visión completamente distinta, entregando un mensaje mesiánico de paz, amor y fraternidad entre estas y es entidades. Y que los extraterrestres y... no se van a salvar, más o menos. Eran como una, los ángeles, ¿no? unos uno, Una suerte como de ángel renovado, tecnológicamente hablando, es decir, con el inicio de las neoreligiones tecnológicas. Y a diferencia de lo que se hasta ese momento estaba como duda, pasan prácticamente 15 años y recién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 Insistemos hoy, La Rosa de los Vientos, hasta las cuatro y media de la madrugada. De 12 y media a cuatro y media de la madrugada. Vamos ya con la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.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 Y acaba bueno, pues aproximadamente entonces, pues a los le 100. pasado, pero hace mucho, ¿eh, Bruno? No, no. Cuando uno tiene treinta, comienza. Y digo, bueno. acaban los cien, más o menos. Es que él no quiere bueno. renunciar... Josep, una cosa es la realidad, pero él no quiere renunciar o a sea, su adolescencia y, y, y me, inmortal. Me porque todos sabemos, porque ya algunos peinamos canas, tú no, Silvia, porque eres la. No, tú la tampoco, por... grupo, que, tú ¿eh? tampoco yo, que no tienes canas, yo, ¿eh? que no, te conozco. No, muy bueno, no ¿eh? Yo, yo, yo sí, si, si lo decimos de forma literal, yo no porque me lastiño. <risa> ah, bueno. No, yo que, que, no que, que Todos nos sentimos joven en el, en el, en el corazón. Y claro sí, que sí, sí. Y ahí es donde está el vigor. Lo que pasa es que luego en las cuestas.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 Eh, por figuras tan importantes a lo largo de los siglos y que es increíble que ahora se haya puesto eh, de evidencia o que se haya podido descubrir. Así que es como si en el Congreso de los Diputados claro. sí, eh, exacto. encontráramos pues, allá donde está Merichel eh, eh, la presidenta. Caramba, ahora se me ha, se me ha ido el apellido. Eh, Batet. Batet, gracias. Meritxell Batet hubiéramos encontrado en la parte de atrás pues allí donde está el escudo de España, detrás del... del eh,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 Sí, pero bueno, una, un apunte con lo que estaba comentando, porque no sé si el este pasadizo, Joseph, tendría algo que ver por la época con el precedente de, de Guy Fox y lo de la conspiración de la pólvora, ¿no? Porque fue ahí cuando se intentó volar el Parlamento y no sé si tendría que ver, por la porque sí. me han dicho que era del siglo XVII, ¿no? Pues, el siglo XVII, pues más o, el o menos 600. coincidiría. Sería el de cada vez, pues, es el personaje auténtico que está detrás en de Vendetta. Vendetta. Claro, por eso digo, o sea, que coincide, entonces no me añado, o sea Quiero decir que había un buen precedente ahí para que realmente hicieran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 teóricamente. Es que bueno, yo ahora ahora y vamos con la segunda parte. Ah, vale, vale. Porque la vale. segunda parte, esta es la entrevista, ya digo. Y entonces comenta que pues eso, que todas que, que, sobre todo pone trata de incomodar a las personas que hay alrededor, esta persona que está poseída por el demonio, pues trata de incomodar a las personas que hay alrededor comentando secretos, aspectos de la vida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 No lo, no lo reconoce, pero también él mismo en la página web claro, es, no, destaca lo, lo digo, que no lo, está, sabes que no, que él lo hace... digo porque si son, eh, digamos, sacerdotes ordenados, eh, católicos, en teoría se les podría excomu excomulgar.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 Se, vamos, tuvo una audiencia extraordinaria porque se estuvo cebando durante varias semanas. Por primera vez en la historia se va a ver un exorcismo católico real. El caso también de una chica que está poseída por un demonio llamado Minga y demás. <risa> ¿Cómo, minga? ¿Cómo se ha llamado demonio Minga? <risa> minga, Minga. Si, si además no, la probo... ¿Con qué la, la poseía? La Minga la poseyó, vaya. <risa> Exactamente. Y toda la todo el cebo durante toda la semana era la niña diciendo my name is minga Pero bueno, o, o menos, es algo de la minga decía creo que el inglés tuyo no es muy... Y eso viene de lo, de la, lo de la minga yo lo tengo. Te y ahora fíjate que interesante que siguiendo el modelo eh, cat, eh, católico hace un par de años una de las principales mezquitas <ríe> ay, no, no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 Y me advirtió, antes de ponerme los vídeos... Un -HS, que, que no era... es lo que se acotaba, ¿no? No, no, no. Más o menos, decía sí. que... No, no, él, él defendía que eso era el diablo. Sí, y sí, que realmente. por ser el diablo era un gran mentiroso. Entonces me decía, Manuel, tú las cosas que vas a escuchar que dice el poseído...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 esperando el turno para ser exorcizados, ¿no? Y, y, bueno, estas cosas que se hacen en la tele. Oye, ¿eh? ¿te importaría a una de las madres que acompañaba a una persona que estaba allí en estado, literal, catatónico... Eh,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 no sé si la tendrán las moscas, ¿sabes? Entonces, sabes digo que aquí... con una mosca por, por eso digo, que no sé si exactamente <risa> pues, es la posibilidad de estar se le puede pasar. Es un 60% que tenemos similar a, a las moscas, eso es sí, lo que dicen. Pero, y luego comentan... Una, una cosa es lo genético. Y la claro, lo claro, Juario, claro lo, no. Volviendo a lo no. de antes, el demonio minga era el señor de las moscas. <risa> no, no vuelva, <risa> hay que tener cuidado con él en la oscuridad. ¿no? Bueno, Porque luego... un buen recuerdo. Luego estos científicos también comentan que en el cerebro que existe una proteína, que si se junta con otra proteína, pues que favorece...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 ...encuentros, los mitos... Eh, ...encuentros entre eh, pilotos eh, con Ofris... ...y tenemos ahora mismo... ...estamos en la tertulia zona cero... ...pero también vamos a tener esta noche... ...ecos en del pasado con Laura Falcón, ...vamos a tener mujeres eh, con historia... ...con Silvia Casasola... ...y fronteras en del futuro con Javier Sevillano... ...ahora, más eh, tertulia... ...mucho más información. Comes, comes información en la tertulia zona cero... ...que ahora mismo...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 y utilizando los mismos ácidos de los jugos gástricos como envejecedor luego son excretadas, lógicamente limpiadas y que eh, vendidas a los egiptólogos y a los arqueólogos inexpertos como si fuesen piezas de... Pero no serán botijos ni... <risa> ámforas, depende ¿no? De no la Oca. La Oca Esto ya depende de la OCA digna de, de museo también. Depende de la OCA Manuel, entre la minga y esto estás. Oye, te diré que acabamos <risa> de entre encontrar minga. acabamos de encontrar tras una minuciosa investigación el vídeo del exorcismo bueno, confirmamos el, video, el video que está y no solo era minga también la poseía <risa> Cion, Cion, Cion, Cion y minga, Cion y minga.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 Exactamente, exactamente. En el exactamente. caso de Osel, en el caso de este señor, no, no. En el caso de Pero, caso de Osel, Osel, no, sí, sí. pero era una cosa es, tremenda. O sea, si de un niño, está, perdón, sí, sí. Hay un niño que le decían, "Eres dios, eres dios, eres dios." <coughs> y él quería jugar, él quería jugar, quería. Oh, Hombre, hay un caso más dramático. ¿Cuál? Bueno, sí, Hace claro. unos años el de Jerusalén Triana También, López. También el niño uh -huh. eh, que, que era sé. un niño en España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 Sí, dime. En el fondo es, es la historia de la humanidad, o sea, los, los padres siempre han sido determinantes a la hora de inculcar a sus hijos sí. sus propias creencias religiosas. Sí. Todos mm, hemos sido educados teniendo una opinión sobre sí, yo lo no que es elegí, yo no elegí bautizarme, claro, por ejemplo. Hombre, pero hay casos más graves, el crimen de honor, por ejemplo, que es una realidad todavía en el siglo XXI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 este tipo de enfermedad X lo rechazan como una posible conspiración para controlar X intereses. Bueno, ¿qué es lo que peor dice eh Darsak? Pues que dice que tenemos que estar preparados porque este tipo de pandemia, este tipo de enfermedad X no va a ser la última, sino que, que vamos a tener alguna más de características la Z como poco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 Pero claro, soluciones se pre... tiene todo el mundo no, Nunca hace prevención todos. Pues que lo haga antes, Jolines Quiero decir, quiero decir, prevención ¿Por qué saltan eh, Los virus De eh, los animales silvestres A los animales domésticos eh, Y de los animales domésticos A los seres humanos Pues porque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 Y, ...y más uh, en términos de rentabilidad... Um, ...mucho mejor...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 Y conseguí, dije, Jolines, fue un poquito estuvo, rarito estuvo, para el programa no te, ese, no te pero llamativo eh, sí. No te estuvo, no. du, estuvo dudando si ponerlo como sumario, ¿no? <risa> <risa> o, o sea, casi casi, pero dije, bueno, un poco extraño, pero dije, Jolines.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 cargaras está haciendo el tío, resaca ¿eh? Un amigo que tengo con resaca amanece... Pues esto te, te impresiona Cuando lo veis nosotros Hombre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 ya digo, ahí podían dar rienda suelta a cualquier tipo de, de práctica y también se interesaron mucho por, los, por recuperar la información de los trabajos que habían hecho los médicos nazis en los campos de concentración uh -huh. también trataron de hacer una especie de operación pay -per click o por lo menos acceder a esos documentos para poderlos aplicar eh, Goldlieb cuando él desarrolla todo lo que es la línea de trabajo en MKUltra de hecho se le llamaba eh. en Estados Unidos el Mengele norteamericano sí, sí, sí. Josep, querías decir escuchado? algo ¿no?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 La vida de La Calderona Mujeres con Historia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 Hoy nos vamos a plantear qué va a pasar con las evicciones de los astronautas Bueno, seguramente está pasando ya Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Hola Javier sí. Así que en el futuro los astronautas me harán y todo Hombre, Los astronautas ha... tienen que seguir meando como lo hacen sí. aquí o como lo harán broma, en cualquier ¿eh? Pobrecitos Tienen derecho Tienen derecho y, y necesidad, claro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 Ahora las noticias Segunda Cero y después continuamos un poquito más. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. lo tramo, hoy programación especial, programación extendida en La Rosa de los Vientos hasta las 4 y media de la madrugada. Ya sabéis, hay que quedarse en casa ahora, cuando amanezca, cuando anochezca, en todo momento, 24 horas en casa. Porque esas 24 horas Onda Cero te cuenta absolutamente todo. Información e entretenimiento en Onda Cero. La radio está volviendo a ser, está siendo en estas fechas el medio, el sistema de comunicación de referencia. Y vamos a escuchar ahora, vamos a recordar cuando estuvo Elsa Punchet en nuestro programa. Fantástica, como siempre, Elsa Punchet En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. like in into a paper cup. the with across the universe. Más que nunca el ser humano es actor y muy activo del mundo en el que vivimos. Atravesamos una revolución, un momento único, posiblemente jamás antes en la historia. El cambio haya sido tan abrumador. Podemos ahogarnos en esos cambios, pero sobre todo podemos poner ese mundo en el que vivimos en nuestras manos. Precisamente así se titula el nuevo libro de Elsa Punchet El Mundo en Tus Manos, lo acaba de publicar la editorial Destino, y con ella estamos esta noche. Muy buenas noches, Elsa. Muy buenas noches, un placer estar ahí con vosotros. El placer es nuestro tenerte a ti, ahora mismo aquí, después del éxito tremendo que están teniendo tus trabajos, tus libros, ocupadísima... Pero sobre todo, ayudando a la gente a utilizar las armas que pone este mundo en el que estamos viviendo, este mundo absolutamente revolucionario, porque estamos atravesando un momento extraordinario, pero tan extraordinario, tan sorprendente y tan importante es como las oportunidades que se nos están abriendo. Pues es verdad, Bruno. Es curioso porque mientras esperaba vuestra llamada, estaba recordando... un Yo, yo estuve dos o tres años trabajando en, en radio por la noche. Y recuerdo que para mí fue un descubrimiento descubrir las personas tan distintas que, que nos escuchan ¿no? en medio de la noche. Y recuerdo una persona que nos escribía a menudo que era alguien que navegaba por el mar. Un navegante en un velero y le llegaba la radio ahí. Y no sé por qué mientras os estaba esperando y pensaba en, en este mundo que es tan complejo que hay muy pocos lugares ya donde puedes escapar de esa densidad ¿no? de, de personas, de información de, de retos que hay ahora mismo, que como bien decías, pues es un momento de revolución tecnológica impresionante y que ni siquiera en medio del mar escapas ¿no? de, de alguna forma, de lo que nos rodea La verdad es que la palabra tiene una fuerza enorme la palabra y la voz y la imagen, tú también has trabajado y has hecho eh, colaboraciones por ejemplo, me estoy acordando ahora de nuestro compañero Pablo Motos, cuando en el hormiga Yo lo hiciste una sección, él te encargó no una sección, no un trabajo, te encargó una misión. Es verdad, es verdad, es curioso que te acuerdes de esto. Pues sí, y a mí me, me emocionó mucho cuando me lo pidió, ¿no? Porque básicamente lo que me vino a decir es, uh, oye, yo tengo un programa de televisión en prime time, y yo te digo, la verdad, miro muy poca televisión, y entonces no conocí el programa, debía ser de las pocas personas que no lo conocía. Y me dijo, y lo que te estoy encargando no es una sección, es una misión. Y yo creo que él ya, en, de alguna forma, conectamos en, en algo importante, que es que las personas necesitan que pues como que nos ayudemos entre todos a llegar a vivir mejor en este mundo tan tan complicado, ¿no? El anterior libro que publicaste, que tuvo un éxito enorme, traducido creo que, por lo menos el dato de hasta hace nada, a 14 países en 14 idiomas, oh. titulado Una mochila para el universo, como, te, como digo, fue un éxito enorme, ahora acabas oh. de publicar El mundo en tus manos, y yo me pregunto si una mochila es eh, válida, con lo que cabe en una mochila, para conquistar ese mundo que podría estar en nuestras manos. Bueno, yo con una mochila lo que quería era intentar recordar a las personas que no no necesitamos uh, muchas de las cosas que a veces arrastramos, ¿no? Y yo siempre, siempre pienso que los grandes patrones emocionales que desarrollamos en la infancia, que son la capacidad de curiosidad ¿no? y de alegría, Y, y el amor a los demás. ¿no? Los, los demás tienen una importancia enorme en nuestra vida y de esto trata el, el último libro que acabo de publicar, El mundo en tus manos, la importancia de los demás en nuestra vida. Que de alguna forma hay que aprender a cuidar y a, a, a veces a reconfigurar y a volver a trabajar estos grandes patrones emocionales que se conforman en la infancia y, y yo quería recordar este dato que siempre me parece tan curioso ¿no? que a medida que envejecemos pero muy deprisa vamos a partir de los 10, 11, 12 años sube muy rápidamente nuestra capacidad de tener miedo baja muy rápidamente nuestra capacidad para la alegría y para la curiosidad y que podemos que es realmente lo que trabajo mucho en el mundo en tus manos. Podemos hacer cosas muy concretas para recuperar estas capacidades. Tú dices, Elsa, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Una frase muy importante en el libro. Dices, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Sí. Y a, a razón de lo que estabas comentando, ¿tú crees que las personas hacemos lo suficiente para relacionarnos unos con otros? No, fíjate, es curioso porque realmente yo creo que un problema que tenemos ahora es un, un, una gran cantidad de información, que sabemos muchas de las cosas que podríamos estar haciendo ¿no? para vivir vidas uh, mentalmente, emocionalmente más sanas, uh, y sin embargo um, yo creo que, que la, el abismo, hay un cierto abismo entre cómo pensamos y cómo vivimos, ¿no? Y, y, y mucho por hacer pero yo, yo creo que en cierto modo Silvia es lógico porque venimos del siglo XX donde si te fijas lo que hemos aprendido a hacer es a sobrevivir en lo físico ¿no? uh -huh. a cuidar nuestros cuerpos a vivir mucho más tiempo a enfrentarnos con relativo éxito a muchas enfermedades y este, hemos entrado en una especie de sobreprotección a veces física y un cierto abandono emocional Una de las cosas que nos han dicho mucho es que tenemos que pensar positivamente. Sin embargo, tú, en las primeras páginas del libro, ya dices que con eso no es suficiente. ¿Por qué? No. Pues porque, claro que pensar positivamente es importante, pero no es suficiente. Hay que vivir de esa misma forma. Hay que trasladar lo que sabemos en teoría a la vida práctica, ¿no? Yo por eso En el mundo en tus manos lo que quería recordar a las personas es, oye, hagamos algo con todo este conocimiento, esta información que tenemos, sabemos que no podemos transformar lo que no entendemos, ¿vale? Pues entendamos cómo nos relacionamos con los demás, qué, qué nos permite tomar buenas decisiones, cómo resolvemos conflictos. Recordemos, y es muy importante en ese sentido, que es necesario entrenar la mente en positivo, ¿no? Sabéis que tenemos una mente programada para sobrevivir que tiende a agrandar lo negativo. Bueno, pero todo esto, hagámoslo, pongámonos manos a la obra y hagámoslo de la misma forma que, oye, vosotros... Mmm, vos tú Bruno, tú Silvia y todas las personas, los oyentes que nos están escuchando, cuando tenemos sueño dormimos, cuando tenemos hambre comemos, cuando tenemos frío, uh, y ahora mismo, ¿no? Y yo decía, oye, está refrescando, me he puesto un jersey, uh, pero no hacemos lo mismo con la mente cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, ¿qué hacemos? Pues generalmente no tenemos suficientes recursos a mano porque no nos los han enseñado. Has hablado, ya has mencionado anteriormente, la infancia, la importancia que tiene la infancia y los primeros pasos que hemos dado y que han dado con nosotros y cómo nosotros, en cierto modo, después os vamos a plasmar. Como se han portado con nosotros, también nos vamos a aportar nosotros en el futuro. Pero pienso que eso quizá puede ser un poco una traba para, para el futuro. A veces hay que romper, porque no todo lo que nos ha ocurrido en el pasado y en la infancia lo queremos eh, seguir haciendo en el futuro. ¿Qué podemos hacer realmente. para que no se repitan esas malas pautas que eh, también todo el mundo con, eh, puede tener el derecho a no haber sido exactamente correcto con nosotros sí, sí um, pues yo creo que lo principal es que recordemos y esto es lo que se llama la paradoja de la plasticidad cerebral, recordemos que tenemos un cerebro plástico, es decir que es flexible, pero es flexible en la misma medida en que lo entrenas como el cuerpo es decir, el cuerpo es flexible solo si lo entrenas ¿no? solo si lo cuidas y la mente es lo mismo ¿qué pasa? que si, y esto es lo que llama la paradoja de la plasticidad que si no haces nada, nada cambia si siempre hablas con las mismas personas siempre piensas lo mismo siempre haces lo mismo, nada cambia ¿qué es tremendamente importante y que quería recordar En, en el mundo en tus manos, oye que podemos entrenar el cerebro que requiere un cierto esfuerzo como lo requiere el ejercicio físico pero que realmente puedes cambiar tu forma de relacionarte con los demás, que uh, yo a lo largo del libro he querido dar muchos pequeños tests para que las personas puedan medir, ¿no? su grado de inteligencia social, porque a veces no estamos seguros, oye, ¿cómo me relaciono con los demás? Bueno, pues es relativamente sencillo, hay dos formas básicas y si necesitas ayuda para mejorar tu forma de relacionarte con los demás, um, hay una serie de ejercicios que puedes empezar a hacer que te van a ayudar a cambiar esa forma de relacionarte. ¿no? Estos entrenamientos que comentas, Elsa, para, para la mente, para el cerebro, ¿Puede ayudar también a esa cantidad de enfermedades que hay en nuestro siglo y en siglos anteriores, que, que pues cada vez hay más enfermedades neurodegenerativas? ¿Tú crees que con estas pautas que nos das en el libro podría facilitar que esas personas pudieran estar mejor? Um, yo creo que lo que estamos haciendo ahora en este arranque del siglo XXI es empezar a reconocer que hay un, un impacto directo De, la, de lo mental sobre lo físico y de lo físico sobre lo mental que hasta ahora hemos tendido a tenerlo completamente separado y efectivamente Silvia tenemos un problema de salud mental que sabemos que es uno de los grandes retos del siglo XXI mm. y parte de este de este reto es que vamos a hacer con todas las personas que tienen problemas por ejemplo con las depresiones problemas uh, con una base emocional y son problemas que se están adelantando en edades en las que antes pues no los teníamos registrados. ¿no? Cada vez hay más niños. Más niños y más jóvenes, más adolescentes, desmotivados y con depresiones. ¿no? Y creo que ahí nosotros los humanos tenemos un, una cosa que es como digamos un sistema preventivo de salud mental, que es la escuela, y que ahí ya podríamos estar haciendo muchísimas cosas para enseñar pautas de salud mental a las personas tú enseñas en tu libro muchas pautas eh, de relacionarse con la gente la palabra relación eh, de cualquier tipo aparece muchísimo a lo largo de sí. tu trabajo sí, la es relación sobre con... inteligencia social sí. claro claro y bueno y, y siempre flotando la palabra empatía que tan necesaria es? sin empatía no vamos a ningún sitio no bueno lo que se ha visto Y, y a veces, seguramente algunos de nuestros oyentes dirán, ¿será eso verdad? Bueno, lo que se ha visto es que vivimos en un mundo que es cada vez más justo y cada vez menos violento, con enormes bolsas de injusticia y de violencia, como sabemos que hay, ¿no? Y hemos visto que las sociedades que logran mejorar en ese sentido, un, pues una de las cosas que trabajan es la empatía. Y la empatía es un mecanismo que es realmente apasionante, porque es básicamente significa que tú y yo y Silvia, por ejemplo, o cualquiera de los oyentes que nos están oyendo, no nos conocemos, pero podemos um, ponernos en la piel los unos de los otros, gracias a la empatía. Es decir, que compartimos, sabemos que compartimos estas emociones universales y básicas, la tristeza, el asco, el desprecio, la alegría, y eso funciona igual en todos nosotros y es nuestro ...único lenguaje... ...único y universal... ¿no? ...y yo cuando estaba... ...trabajando... En, en, ...por ejemplo en el capítulo que dedico a la soledad... La, ...a la epidemia de soledad que hay ahora mismo... ...en el siglo XXI... Um, ...yo pensaba... ...por qué por ejemplo... ...en las redes sociales... ...no estamos consiguiendo de alguna forma... ...con las redes sociales superar... ...la soledad de las personas... ...la epidemia de soledad... ¿no? ...y por qué... Uh, por ejemplo, las personas llegan a ser muy crueles las unas con las otras a través de las redes sociales. Y, y no lo serían cara a cara, ¿no? Y la respuesta es la empatía. La empatía funciona físicamente, es decir, que si nos estamos mirando a los ojos o tocando, sentimos físicamente a los demás. Si estoy sentado detrás de un ordenador escribiendo cualquier barbaridad, como no veo la persona a la que le llega, no voy a sentir por ellos. Y rompo este lenguaje que tenemos los humanos para comunicarnos, ¿no? Y que necesitamos tanto, porque los humanos realmente somos profundamente sociales. En eh, tu libro, todo lo que cuentas eh, en este trabajo y en los anteriores, eh, tiene que ver con la ciencia, con los descubrimientos científicos. Tú estás eh, ahora hablándonos de, de empatía, y yo estoy pensando en otra expresión que mm. se ha hablado mucho de la existencia del gen egoísta, de si el ser humano es egoísta por naturaleza, si ese egoísmo es también parte de ese mecanismo de defensa, de supervivencia, sí. que al que antes hacías alusión. ¿Somos así por naturaleza? ¿Somos eh, egoístas? ¿Queremos estar por encima del de al lado porque pensamos que si nos gana en la carrera eso es perjudicial para nosotros? Pues mira, yo he querido dedicar un capítulo del libro a pensar en que cómo somos como seres morales, ¿no? Es decir, somos buenos, malos, egoístas, no egoístas, dependemos del entorno, y realmente es un tema apasionante, y yo creo que todos deberíamos entender cómo funcionamos los humanos, porque tenemos una mente bastante compleja en ese sentido, y piensa una cosa... Um, yo hablo en el libro de la banalidad del mal, ¿no? Y la banalidad del mal, esto se empezó a hablar de ello después de la Segunda Guerra Mundial, después del nazismo. Y al principio había determinados psiquiatras como Adorno ¿no? que decían Oye, los nazis eran mala gente y eran distintos a la mayoría y, y de alguna forma pues no son lo normal, no son casi como si no fuesen humanos ¿no? eran, Eran seres enfermos ¿Y qué pasaba? Que muchas otras personas lo cuestionaban eso y decían, oye, pero lo cierto es que muchas personas colaboraban eh, durante el nazismo con los nazis y o miraban para otro lado o colaboraban activamente, ¿por qué? No? y así es como se empezó a estudiar realmente la importancia del entorno en la vida de las personas las personas somos tan sociales y estamos tan programadas para sobrevivir en grupo que tendemos a adoptar Uh, las, la forma de comportarse las personas que nos rodean y nos cuesta muchísimo llevar la contraria al grupo que nos rodea ¿no? y por otra parte como somos empáticos y sentimos por los demás hemos visto y esto por ejemplo es lo que pasa en los casos de acoso en los casos de acoso hay una víctima y un verdugo ¿no? Pero, sin embargo, las personas que rodean a la víctima y al verdugo muy a menudo van a apoyar al verdugo en vez de apoyar a la víctima. ¿Por qué? Pues porque los humanos la sentimos muy mal pensando que somos injustos. Y tenemos grandes mecanismos de autojustificación, ¿no? En los que, de alguna forma, decimos ah, «No, no soy injusto, esta persona merece lo que le está pasando». Y tenemos que conocer los mecanismos para no caer en ellos, ¿no? Porque necesitamos, para lograr un mundo más justo... A desarrollar nuestra capacidad uh, moral porque no hay peor cárcel que la que nos fabricamos en cierto modo continuamente nos estamos fabricando cárceles ¿eh? tú lo dices al comienzo de tu trabajo, al comienzo del sí, libro sí. y tenemos que romper esos barrotes y esas barreras que nosotros sí. mismos hemos eh, construido y levantado y erguido pero tú lo decías al principio de nuestra conversación no no yo creo que no existe un momento en ese sentido más optimista Uh, en la historia de la humanidad que el momento en el que estamos ahora ¿por qué? porque estamos en medio de esta revolución tecnológica que lo que ha he hecho es democratizar el conocimiento piensa que antes el conocimiento estaba en manos De, de, ...de cuatro personas... ...o de grupos cerrados... Uh, ...con jerarquías muy estrictas... ...¿no?... Uh, ...y la mayoría no accedía a eso... ...y de repente... ...en muy poco tiempo... ...de repente los, lo, las personas... ...los ciudadanos... ...tenemos toda esa información... a nuestro, ...en nuestras manos... ...y tenemos capacidad de decidir... ...como nunca antes... ...¿no?... ...y, y yo creo que simplemente esto implica que tenemos también mucho mayor responsabilidad de comprender cómo funcionamos y de decir qué tipo de mundo queremos y qué cosas no queremos. ¿Crees, Elsa, que con estos proyectos que están en marcha ahora, de profundizar en el estudio del cerebro, de analizarlo, va a dar muchísimas noticias más positivas que negativas de cara a la evolución como persona para todos nosotros? lo da por una cosa muy sencilla Silvia, y es que hasta ahora nos decían bueno, la genética tiene toda la importancia del mundo, tú naces como eres es muy difícil cambiar y de repente en los últimos 10-15 años lo que nos están diciendo es todo al contrario es decir, es Que la genética, por supuesto, es importante, pero que el entorno que te rodea y la capacidad que tú tienes de entrenar tu cerebro uh, en determinadas habilidades uh, es fundamental, ¿no? Y yo creo que esto es, uh, es un cambio, es una llave de libertad en nuestras vidas absolutamente enorme y es lo que yo quería empezar a ofrecer a nuestros lectores en, en, en, en El Mundo en Tus Manos ¿no? la sensación realmente de que pueden decidir pueden comprender y pueden transformar mucho más de lo que hasta ahora hemos creído El Mundo en Tus Manos así se titula el libro que acaba de publicar Elsa Punset en la editorial En Destino, Elsa Punset, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos te agradecemos muchísimo tu intervención te agradecemos muchísimo sobre todo que ayudes a las eh, personas Eh, con tus libros, con tus talleres Con tus conferencias Con tu presencia en los medios de comunicación Elsa, Es un placer estar contigo y charlar eh, Contigo, un abrazo. un abrazo Un abrazo muy grande a todos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 Nos dice con almohadilla Rosavientos eh, Juan Caño, soy sus mejores, me alegra que haya programas eh, como el vuestro. Y nosotros nos alegramos de que haya oyentes como vosotros. Jornadas especiales, tenemos horario extendido, vamos a ir día tras día viendo el horario que tenemos, eh, pero en ese hay que tener una cosa clara respecto a esta semana. Estamos ahora mismo en el puente entre el fin de semana y la semana. Hay que quedarse en casa porque hoy se ha empezado a aplastar la curva y vamos a conseguirlo. Hoy hemos estado hasta las cuatro y media de doce y media a cuatro y media este domingo La Rosa de los Vientos con Almadilla Rosa Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, seguramente a las 12 de la noche. Ahí estará es. La Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Evidentemente puede haber cambios, pero en principio vamos a estar con todos vosotros a partir de las 12 Ay ay ay Además, si te das cuenta, yo creo que es que hasta el tiempo se ha puesto de aliado para que a la gente no le dé tanta cosita al estar en casa, porque con tanta lluvia... Sí, un feo, sí, Tan plomizo. Es como que te apetece estar, ¿no? Como cuando estás... En, en vez de primavera, que hemos comenzado a parecer que estamos ¿Y, y en y Si otoño. no te apetece, te quedas igual no, en casa. Pero o sea es que... verdad que hace mucho... Un, un poco la mentalidad, ¿no? Que te apetece estar ahí sentadito, en la mantita, escuchando la radio o viendo una peli que tengas, a lo mejor, que llevas tiempo que quieres ver y que no encontrabas el hueco. Bueno, pues mira, oye, y yo, oye, y una cosa importante que voy a estar además comentando a lo largo de los días que, que tenemos tantas cosas en mente que al final se me olvida que ya hemos convocado ¿eh? el premio la décima edición del premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián premio internacional de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián ¿y por qué lo digo? porque qué mejor momento que ponerte a escribir esa obra que quieres esa obra de divulgación histórica para participar en ese premio tan estupendo que además Sabéis que está patrocinada por el Ayuntamiento de Crevillén y también por la compañía hidroeléctrica, la compañía eléctrica de Jesús. Así que nada, ya sabéis que podéis participar. Volvemos el sábado. Gracias. Beso, y honor.